Hola, buenas tardes. Eh, bueno, respecto al partido de ayer contra las Toninas, eh, fue un partido duro, un partido muy trabado, donde sabíamos que íbamos a jugar con un, con un rival que, que iba a querer tener los tres puntos de local. Eh, nos íbamos a encontrar con, con eso. Y, y bueno, por suerte pudimos hacer un buen planteo, si bien el primer tiempo tuvimos un poco más la posesión, ya el segundo ellas hicieron un buen desempeño yendo a buscar el partido, eh, lo cual se hizo un partido bastante difícil, fue muy trabado, sobre todo en el medio, y, y por suerte, bueno eh, como, como el fútbol tiene esas cosas, nosotros pudimos en el último minuto hacer el gol y, y darnos la victoria para, para estar más relajadas y llegar... Eh, llegar mejor ya obviamente con la clasificación asegurada eh, y de esa manera poder enfrentar acá en, en Pina, acá en Mar del Plata a San Vicente de Pinamar de, de local eh, ya muchísimo más, más tranquilas. Eh, bueno, de cara a esto nosotras también tenemos este domingo un partido muy importante ya que eh, por liga también eh, estamos punteras de la liga local, eh, entonces también estamos con esas competencias, pero, pero bueno, eh, todo, todo para San José es bueno y, y, y favorable y, y estamos haciendo eh, mucho trabajo y mucho esfuerzo para, para seguir mejorando y, y poder también llegar eh, mucho mejor a, a todos los partidos que se vienen. Eh, bueno, un saludo grande y, y muchísimas gracias.